Soy peón de la estancia vieja partido de Madalena Y aunque no valga la pena me anotarán que no son quejas Vaya una tranquera de vieja, un chale grande, un balué Lo recibirán talé que anda siempre disfrazado Mas no se asuste, cuñado, y por mí pregúntele No digas que viene a pagarme, digas que viene a cobrarme Y ya no más lo han dejar pasar Seguro le va a enseñar pa' que siga el azucalito que va ranchando un ranchito que han levantado estas manos, ahí puede pegar el grito mi buen amigo paisano, ya no más le voy a enseñar mi mancarrón, mi dos perros, varias espuelas de fierro y en su entendido verá, un poncho de trima trama y el retrato de mi mamá en quien rezo yo pensando, mientras lo suelo adornando con florcitas de retrama, ¿Qué puede ofrecerse un pión que no fue a su probesa, si a veces menta tristeza y otras veces rebelión, si en más de una ocasión se pensado de ser perdí pa' tratar de ser feliz en algún pago lejano. Pero la verdad, paisano, me gusta el aire de aquí, por eso espero que Dios desde el cielo no se me vaya enojando, si en vez de hacerme un velorio, si en vez de hacerme un velorio que se me haga jineteando, de las diez en adelante me larguen veinte reservao' y en las doce se termine con un asado abundante que yo estaré lo más campante observando de un rincón, y si alguno está aburrido, que contraten una orquesta, y en lo mejor de la fiesta, y en lo mejor de la fiesta que nos falte el payador, que se diga el verso flor de los tantos que he escrito jinete, jinete de ya te lo pido, colocame el par de estribos cuando cierre en mi cajón, que yo con larga expresión nube recorreré para decirle paisano, Póngase contento, hermano, que jinete como usted. Por eso espero que Dios desde el cielo no se me vaya enojando, si en vez de hacerme un velorio, que se me haga jineteando. Allá donde el viento arranca, siglos de cada jarilla, y flamean las mejillas por sobre unas costas blancas de su cumbrera lunanca y el techo medio plomiso juntito un chañar macizo en todavía con arrogancia se divisa a la distancia un ranchito de chorizo su aspecto de poca suerte has de pasar una luz que va a posarse una cruz solitaria de una tumba cuentan que en ese lugar Una familia vivían y hermosa niña tenían con tres guris a la par. Cierta vez llegó a domar un mozo de pobre facha que al andar de buena racha después de jugarse el resto tuvo que irse del puesto por querer a la muchacha. Y habla un viejo domador ebrio que del tiempo gastó que él vio al mozo domador Cuando se alejó troteando treinta vaguales arreando dos encerros y un careo, pero con la decisión de seguir junto un pampero. Pasaron días y meses, ocho lunas sin anarle, y en esa hora en que la tarde todito el campo adormece, soy un lamento con crece quiso hizo tiritar los pechos. Pues era un gurí de maltrecho, que chocaba su hermanita colgando de la cumbrera del techo fue el mismo viejo del cuento que el cortó el lazo enseguida para que el cuerpo sin vida cayera al suelo un momento santo dolor sufrimiento de dos padres el contemplarla y así después de velarla ...dos noches sobre un recuadre... ...que hizo la madre y el padre tras el ranchito enterrarla... ...y sobre el horcón sin mella... ...sobre el piso si uno busca... ...se debe ver una mancha parduzca que debe ser sangre de ella... ...mil noches antes de llover... ...cuando el relámpago empieza... ...parece detrás de la pieza ollozarse una mujer... ...deben ser las ilusiones de aquella muchacha triste que en cada piedra persiste como un sueño hecho visiones, ya todo en esas regiones de uno a uno se han marchado, y qué leyenda que acuno yo es mismo de palpao la cruz, donde se posa la luz sin molestar de a ninguno.